Quinto cadenazo radiofónico Bien, pues estamos en este quinto cadenazo, rompiendo muros, y desde Sinchilic y Ratia nos incorporamos con la compañía de José Po, desde Arrach. Arrach, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja, diríamos, en buscar y fomentar recursos eh, sociales y jurídicos. ...para dar respuesta a la exclusión, a la vulnerabilidad, a la desigualdad... ...y a la discriminación. Estos factores, como sabéis... ...pues en las cárceles son, diríamos, un, un caldo de cultivo muy importante... ...y desde esta asociación, pues como os digo, se hace este seguimiento... ...se hace esta aproximación y se intenta un poco a través de, de apoyo mutuo... ...y mucha solidaridad, pues hacer seguimiento de las personas presas... ...cuando salen, cuando están... Nos lo va a contar josepo arrachaaldeón jose po bien pues eh, si te parece un poco para, para comenzar eh, darnos un, una, una pequeña visión de cómo del trabajo que lleváis adelante desde arracha bueno eh, arra surge de cuando yo estaba en prisión y más gente y tal y, y bueno pedimos a entidades de fuera que nos apoyaran ...yo no sé cómo salgo en libertad... ...y al final pues eso... Eh, ...empezamos a ayudar a gente que está dentro... ...y el trabajo durante años... ...nos ha llevado al final a... ...a trabajar con la gente que está en prisión... ...y con la gente que está en la calle... ...que es al final la que terminaba en prisión... Mm. ...y en el psiquiátrico... Y, ...y bueno, empezamos a trabajar intentando romper ese círculo... ¿no? ...de calle, prisión... ...el psiquiátrico... ...y dando oportunidades a la gente... Eh, ...difícil, <ríe> ahí seguimos... ...es verdad que trabajamos mucho ahora... Eh, con calle sobre todo pues porque al final es la gente que termina dentro y e intentando evitar que entend dentro También tenemos programas con prostitución eh, mujer eh, acompañamiento a gente eh, somos una entidad que trabajamos eh, llevamos proyectos y gestionamos historias de las instituciones sí. intentando ser críticas y Ajá. eso nos lleva a, pues enterasales entre, sales, entre sales discusiones pero bueno eh, intentando ser coherente dentro de lo que se, se puede bien las, las cárceles oímos muchos testimonios de, de estas personas precisamente que, que salen y bueno también cartas que llegan desde desde dentro que pues nos hablan de una, de una situación en las cárceles como muy muy cambiada para las personas que las conocieron pues ahí en los 80 90 una diríamos un escenario muy muy distinto más insolidario muy muy aislado individualizado el la, las personas sí sí no, no, no tiene nada que ver con los 80 yo, yo estuve en los 80 eh, el perfil de preso no tiene nada que ver antes me comentabas lo del sida y todo esto por ejemplo no existe casi ni el sida es un porcentaje bajísimo ahora es la salud mental eh, no había tanto inmigrante, ahora es más del 35% de personas inmigrantes que hay dentro el perfil ha cambiado muchísimo y la gente eh, también las leyes han cambiado el sistema ha mejorado para a su favor y han roto todo lo que podría ser solidaridad dentro de presiones es difícil que con un porcentaje altísimo de salud mental se conciencie alguien de, mm. de, de, del agujero este ¿no? eh, y los pocos que están concienciados pues se se les dispersa, se les mete un primer grado se les butea y no tienen relación con los demás para animar a que la gente haga algo eh, no tiene nada que ver es muy muy muy diferente pero sigue siendo por muy bonito que lo pongan y muy blanquito mm. y muy moderno sigue siendo un agujero la cárcel yo siempre he dicho que la prisión es eh, co coges de lo peor que hay en la sociedad lo mezclas lo metes todo en un agujero pequeño y multiplicado por 10 es coger todos los problemas y meterlos en una caja para mm. mí siempre ha sido esa prisión en vez de solucionarlo fuera lo metemos en una caja y si revienta qué malos son no y los que estamos fuera ahí sin querer saber lo que hay ahí dentro no diríamos eh, ni querer ni querer verlo aquí mm. en Donosti la gente le dices mira que la tienes ahí delante de la cárcel de Martutene mm. y el agujero y el humedal que es mm. eh, pero la gente pasa y ni lo ve ni quiere verlo la gente hasta que no le salpica uno lo por made cat hasta que te toque a ti no no te das cuenta la gente ni quiere verlo ni, ni quiere saber nada de ello porque saben que es un problemón vosotros sois una asociación de aquí de, de, de guipúzjuana uh -huh. pero también trabajáis bueno vais a todas las cárceles donde hay donde haya personas de, de esta provincia sí y Eh, es verdad que al final gestionamos pisos de diputación eh, pisos de ayuntamiento y pro proyectos que son de la institución ¿no? nosotros no somos más que gestores e intentamos luego ser críticos que también con cómo mm. se lleva y para poder que una persona empieza a tener un sitio donde poder hacer algo y tal eh, tienes que tener un padrón aquí eh, pues si no es difícil pues es mm. lo que está ocurriendo con los inmigrantes en la calle y tal y lo que eso pues tratamos de de ir a las prisiones que nos escriben desde desde el Estado español, las prisiones que están alrededor de Escadi, Burgos, Logroño y tal, solemos ir a ellas porque es donde están la mayoría de los pesos guipuzcoanos. Y estamos con ellos, te, pues eso, ¿qué quieres? Que se te pueda ayudar, eso te, eso te iba a preguntar tenemos que qué cómo son las solicitudes y, y las respuestas que que dais a ellas. Bueno, nosotros eh, tenemos dos pisos, bueno, dos pisos para hombres y un piso para mujeres. Eh, en el que habrá entonces 15 plazas o algo así y les ofertamos a la gente dentro el que bueno eh, que puedan salir de permiso para luego eh, salir en libertad en condicional y desde ahí pues bueno, tienes una casa, tienes comida, tienes techo y te ayudamos en todo lo que sean trámites de ayuda, de búsqueda de empleo y de lo que sea. Al que no quiere ir al piso es verdad que algunas prisiones también nos admiten que vengan a la oficina de vez en cuando a ver qué tal te va la vida y eso mm. vale para condicionar, ¿no? Sí. Y desde ahí, pues bueno, qué tal te va la vida, eh, mandamos un informe a prisión y tal y cual y le echamos un cabre en lo que se pueda. Lo que él quiera, <ríe> ahí estamos nosotros, le podemos aconsejar o no, pero él decide al final, ¿no? Él o ella por dónde mm. quiere ir. Y es apoyo jurídico y social. Mm. Eh, tenemos abogada, Y mucho pues las causas que tengo, ir parándolas, ir preparándolas mm. para que no vuelvan a entrar en prisión. Trabajamos mucho también con jueces y fiscales, diciéndoles, oye, en vez de para allí dentro, mandarlos para estos sitios, que es, va a ser mejor para todos y más barato. Y bueno, eh, hacemos todo ese recorrido un poco con la gente estáis cárceles, la cárcel de Martutene de San Sebastián, Zabaya en Gasteiz, más dicho que hasta Burgos hasta uh -huh. La Oroño también nos habéis trasladado uh -huh. Basauri bueno, nos hemos, hemos ido a la Roca, hemos ido a muchas cárceles lo que pasa es que las que más vamos son Martutene, la que más Zabaya la cárcel de Álava y luego últimamente estamos yendo mucho a Burgos también, porque a, a muchos de aquí los han mandado para allá Sí, porque también los, los presos sociales también padecen este, diríamos, el, el distanciamiento, ¿no? De, la dispersión. De la dispersión. La dispersión empezó con los presos sociales, yo lo tengo clarísimo. Preso que molesta, preso que disperso, antes de que con los políticos. Eh, y, de hecho, sabemos que aquí presos vascos, políticos habrá unos 250 y sociales dispersados habrá 750. ¿Sí? Y afecta mucho más la dispersión a las presos sociales y encima si no tienes un apoyo solidario fuera, familia o de, de gente que te ha echado un cable te mueres de asco allí lejos no mm. te visitan, ya es duro para los políticos los viajes y todo lo que hacen pues imagínate para los sociales sí que no tienen coberturas y ya sí, nosotros nos escribían desde otras prisiones familiares y diciendo ella que mi hijo anda por ahí eh, quiero saber de él o sea, es durísimo nos comentabas que, que el sida pues como como esa enfermedad casi pandémica que se mostró ahí en los en los 80, 90, hoy por hoy está pues diríamos muy muy mitigada, pues también lo podemos decir como en la calle, pero la salud mental, la salud mental en las cárceles muy deteriorada. Sí, lo que he dicho antes es que la cárcel es un reflejo de la sociedad aloestia. Eh, eh, tú vas a calle y ves que hay muchísima personas sin hogar con problemones de salud mental el que una persona de estos le venga a un policía y le diga algo y el chaval le diga, gilipollas déjame en paz, es atentado a la autoridad y tenemos uh -huh. perfiles así muchísimos que entran en prisión y al final eh, se cerraron los manicomios antiguos ahora son de otra manera, no hay suficientes plazas, que tampoco estoy muy de acuerdo con el plan del psiquiátrico, pero bueno, no hay plazas. De hecho, es dificilísimo ingresar a alguien en un psiquiátrico. dice sí. estar de brote. Y están entrando en prisión. Y al final estamos pretendiendo que la prisión solucione el problema de salud mental que tenemos fuera. Lo metemos allí, toma, todo para la caja Pandora que reviente y con ese perfil es que no saben qué hacer ni pr la propia institución penitenciaria por mucho programa de Payén que es para trabajar los problemas de salud mental que haya el número es tan bestia y las esquizofrenias y la psicosis son tan bestias que es que hasta la propia cárcel quiere librarse de ellos, de que los saquen fuera pero fuera no hay, si los hemos mandado dentro porque no tenemos nada fuera mm. es, es lo de siempre la sociedad, eh, librándose de problemas con medidas estúpidas Sí, con, con medidas eh, evasivas Sin querer afrontar los, los problemas que, que se generan dentro dentro de ella ah, ¿Medicación existe? ¿La medicación es alta? Sí, ya era alta antes pues Porque es una manera de, de que la gente está más calmada También es una manera de que el propio preso se evada de prisión Drogas, uh -huh. medicamentos, drogas legales, como quieras llamarle Y ahora con todo el problema de salud mental Se cambió la heroína por la metadona Pues es una manera de apaciguar a la gente Y dentro hay muchísima Y no hay un control de ella ¿Mm. eh, Pues aquí la jueza de vigilancia se quejó de ello Yo creo que para guardarse un poco las espaldas Pero bueno ¿En qué términos? Eh, de que era vergonzoso y que no podía ocurrir eh, Que dentro de prisión se diera la medicación De esa manera <coughs> En la que un enfermo psiquiátrico No se toma la medicación delante del médico ¿Mm. Sino que se la lleva Para su celda, para el patio, para donde quiera Un enfermo psiquiátrico general no reconoce que tiene un problema salud mental esa medicación le va a servir para tomarse un café, venderla y tomarse un café mm. o sea y es de la, el único sitio donde la medicación psiquiátrica se da de esa manera de, delante de un médico mm. y pues está ocurriendo lo que está ocurriendo sobre dosis, gente tomando de todo y también es una manera de tener la cárcel más calmada mm. no lo hemos hablado antes pero antes de pasar a trabajo, la alimentación en las prisiones Pues malísima sí. porque qué? Sí. Nada, la alimentación es un dineral Dentro del presupuesto Y pues bueno Ahí puedes ahorrar dinero Y es verdad que en pesiones no se come muy bien Hay algunas que mejor que otras y, de hecho, los propios presos te lo dicen. Joder, en la cárcel de Zabaya se come mejor que en Martutene o en uh -huh. la de Burgos se come peor. Eh, cada cada cárcel, además, es un mundo. ¿eh? Quien lo dirige y todo esto es totalmente diferente. Y, y es verdad que la alimentación no es suficiente. Eh, la gente, uh -huh. al final, tiene que currar para poder coger algo en el economato o buscarse la vida como sea eh, para tener uh -huh. un plus de vitaminas, de alimentos, de lo que sea. Pues porque a veces llega como llega la comida. Y cómo se dirige también, pues se dirige con los propios presos cocinando según quién, privilegios, el que está en cocina, el otro no. Es, es crear pff, submundos dentro de prisión. Sí. Trabajo. El trabajo, algunos grupos así en la península, por lo menos nos ha llegado, pues denuncias un poco de, de esta relación con el trabajo que se da en, en algunas prisiones. En las prisiones que conocéis vosotros, diríamos Basauri, Álava, Burgos, Logroño, Iruña, o en las que habéis andado, ¿cómo está la situación del, del trabajo? Yo distingo entre dos, dos trabajos. ¿eh? Uno es el de limpieza de patio, limpieza de, sí. de celda, limpieza de galerías, eh, cocina, etc, etc., que también es trabajo. Eh, por el cual tienes unos privilegios, pues eh, un buen comportamiento, más llamadas, algunos vis-a-vis mm. -vis más, eh, se te dan una serie de privilegios, y otro ya es el trabajo en fábrica, mm. en el que haces piezas y haces de todo. Eh, el, el uno, el, el primero, pues pues eso, yo, yo me acuerdo cuando estuve dentro, a mí no me querían dar ningún destino, no sé por qué, y me decían que, que para nada... Y, y es una manera de, de buscarse la, la gente de la libertad al final, dentro. Si me porto bien y hago todo esto, pues al final saldré antes, antes me darán permiso, voy a tener voy a estar más tranquilo aquí. Y es triste, pero es así. Y la otra ya es pura necesidad, la mayoría de la gente. Gente que no tiene dinero con qué comer un poco más, comprando en el economato, con qué poderme tomar un café, con qué poder a tener algo ¿no? para unos mínimos tabaco lo que sea y no le queda otra que meterse a hacer pinzas a hacer cartones a hacer eh, piezas para autos mm. eh, mil mil tipos de, de trabajo que hay es verdad que aquí nos aquí en euskadi eh, mar tú pequeñita y, y no se hace mucho mm. o sea, se hacen piecillas y así eh, se paga muy poco Se meten muchas horas, hay gente que ya no solo en el taller, yo me acuerdo que se lo llevaban a la, a la, al chabolo, a la celda, para seguir haciendo piezas para poder cobrar un mínimo, y muy duro, eh, en las cárceles grandes es donde más. Y, y para mí el peor ejemplo es Cataluña, con el sistema de trabajo que tenían, porque eso sí que eso es explotación pura y dura. Sí, antes nos hemos parado un buen rato hablando de, de Cataluña. hablamos un poco de, de las cárceles de, de Cataluña, lo que tenéis vosotros así un poco registrado. Y vosotras. Sí, no, nosotros, a ver, nosotros como entidad estamos... Eh, ...coordinadas con un montón de entidades... Eh, ...nosotros de Guipuzcoa... ...con varias entidades de Guipuzcoa... ...otras de Álava y otras de Navarra... ...y otras de, de Vizcaya... Eh, ...hemos creado una red de gente mm. que trabaja en prisión... ...y desde ese, desde esa red... ...sabiendo que iban a venir las competencias... ...penitenciarias a Euskadi... Mm. ...llevamos varios años... pues ...hemos visitado las cárceles catalanas... ...hemos visitado a, a instituciones penitenciarias catalanas... ...a las ONGs que trabajan allí... Y, y es verdad que ellos están muy orgullosos de, de cómo lo llevan, pero tenía muchísimos fallos. Tú tienes las competencias, pero las entidades que entran allí, la mayoría eran bastante de iglesia, pero y, carca, carca. O sea, estábamos flipando todas. Y eso que dentro de la que íbamos nos, algún, nosotros había alguna iglesia también y estaba sí. flipando. Eh, allí tuvieron que asumir las competencias penitenciarias el mismo modelo que ya existía y uh -huh. el temor que te que tenemos es que el gobierno vasco que asuma las competencias que vienen ya que para marzo-abril van bueno, a estar aquí se está dando todo que asuman el mismo modelo y es verdad que en el gobierno vasco se han planteado varios modelos de de prisión, ¿no? varios modelos penitenciarios para Euskadi eh, creo que cada partido tiene uno <ríe> y bueno, parece ser que al final se han decidido por uno pero que no tienen claro cómo aplicarlo Es muy difícil, ahí ya te metes en leyes de cartera de servicios, sí. de cómo se aplica aquí bienestar social, etc., etc., etc., y cómo, cómo adaptar todo eso a instituciones penitenciarias, ¿no? Mm. Y estamos muy encima, muy encima porque es que, que no queremos que ocurra lo mismo en Cataluña, que es verdad que aquí van a es, hay una subrogación, van a tener que aceptar a los mismos funcionarios, y hay algunos funcionarios majos y más abiertos, ¿no? Y, pero hay otros cuantos que son de la vieja escuela que hasta que se jubilen te los comes. Y eso ah. en Cataluña fue un marrón, y te lo admitían. Y ah. aquí saben que es uno de los problemas a la hora de asumir las competencias penitenciarias. Si van a seguir funcionando igual, si va a ser otra manera de funcionar. Nosotros de Tarras creemos que es que... Y desde la red, ¿eh? Decíamos que no hacía falta una, una cárcel nueva, aquí, ah. en Iquipuzcoa. Que aquí, como mucho, podrían haber hacer un centro de inserción social, un tercer grado, más abierto, que la gente ni entrar en prisión, directamente ah. para allá, las condenas pequeñas... En Arrat no creemos en las prisiones, Cre Bien. creemos que, que, que el problema de las prisiones es la justicia, una justicia punitiva, penal, que tenemos, si, si seguimos pensando en funcionar así, la de Zaballa se va a quedar corta, ya habían faltado otras tres, o cambiamos el modelo de justicia, o planteamos que a la gente los problemas se le solucionan de otra manera, y, y así cerraríamos las prisiones, y, la y daríamos salida a la gente de otra manera, o... ...vamos a abrir prisiones sin parar... ...si seguimos con este modelo... Mm. Y, ...y sabemos que el gobierno vasco... ...está muy perdido... ...ahora mismo con las competencias que le vienen... ...sí... Eh, ...en este sentido un poco... ...pararnos a hablar también... ...de delitos y penas... ...yo he conocido dentro gente que estaba dentro... ...porque no tenía un domicilio donde dar citaciones... ...así de vergonzoso... ...o sea... Mm. ...si estamos hablando de que el 30 y pico por ciento... ...ya son gente inmigrante que ha hecho pequeños delitos de que un porcentaje altísimo tienen problemas de salud mental y no deberían de estar dentro, aplicando la misma ley y dándoles mm. otra salida. O sea, eh, que hay gente mucha con problemas de salud mental y otro perfil también, que es que están por quebrantamientos de condena, eh, por violencia intrafamiliar, en el que la madre y el hijo se llevan mal, hay un problema de salud mental, no se ha tratado, y al final los jueces están poniendo orden de alejamiento cuando la madre dice que es que es lo único que tiene mi casa. Tres mm. quebrantamientos van adentro al Colemias, yo he conocido caseros que con su coche iban de, del pueblo al caserío, no tenían otra manera de llegar. Tercera al para dentro. O sea, hay, hay delitos de todo. ¿Es verdad que, que hay delitos violentos, violencia de género, violaciones, asesinatos, pero son mínimos? O sea, empiezas a ver y que son un 2%, un 1%, un 0, como no sé qué. La mayoría de los que están dentro están por condenas pequeñísimas que salen para buscarse la vida o para su dependencia. Y la solución que les hemos dado es meterlos dentro. Esa gente no tenía que estar dentro. Esa gente se detente que dar otra salida. O sea, nosotros en racha hace tiempo hicimos el cambio de clique. ¿eh? Entendemos, no nos gusta las prisiones. Yo no no quiero prisiones. Pero es que a prisión uno va después de pasar por el juzgado y ser detenido y es el juez el que le mete. O cambiamos y ponemos el freno ahí. Y ahí mm. entonces no harían falta más prisiones. Y al enfermo mental me lo metes en un sitio donde sea un tratamiento ambulatorio con su familia con o en una entidad, donde sea así terminaríamos con las prisiones y plantearíamos otro modelo que es el que queremos eh, sino eso nosotros ahora mismo de vez en cuando comemos hacemos comidas con jueces y fiscales para confinciaarles les sacamos de, del juzgado a sí. otro ambiente diciéndole mira en este sitio están haciendo algo están estudiando están trabajando están buscándose la vida allí dentro que o sea y, y por ejemplo los jueces de y fiscales deguiputcon no habían entrado en nunca en prisión hicimos que iniciar entrarán en prisión para que vieran que si aquellos salieron a cojon house pues mira dónde los metes no o sea, claro ten te en cuenta luego cuando cuando pones las condenas a, a claro. donde los estás llevando no, y hay que hacer persona. un trabajo hay que hacer un trabajo previo en el que oye que es que hay otras maneras de que la gente se busque mejor la vida haga su vida sea autónomo en vez de a la venga adentro y luego hablamos la cárcel debería ser la última salida la última ...yo no sé si haría falta una para perfiles exagerados no lo sé yo creo que se pueden solucionar yo a mí me daban por imposible también hace años o sea y mira dónde estoy o sea mm. que yo creo que se puede trabajar de otra manera o pasa que eso es creer invertir prevenir y gastarse pelas mm. o sea, cuando quieran ahí bueno eh, pelas un poco necesarias porque y siempre bien bien empleadas porque un poco van a orientadas a la, a la mejora de, de, de las personas si es que ni económicamente es viable el tema, es que es, es, es muy perverso, o sea, nosotros trabajamos mucho con calle, tenemos cientos de personas en San Sebastián en la puñetera calle eh, en el que sí y, y nos estamos pegando con la administración para que, le, para que le apliquen un derecho el de vivienda, el de comida hmm. el, el social o sea, una pequeña ayuda no damos esa ayuda pero al final estamos dispuestos a gastar miles y miles y miles de euros para encerrar sí. a esa persona durante años sí. cuando seguramente si lo hubiéramos ayudado uh -huh. y le damos un derecho automático y no que las ONGs ahí eh, pidiendo, uh -huh. pidiendo pidiendo pidiendo como gilipollas para que nos digan no no no, al final perdemos uh -huh. el tiempo nosotros pier y la administración se nos ríe. O sea, dale el derecho automáticamente y seguramente no delinque. No no manga para comer. No se uh -huh. mete en una casa ocupa o en no sé si no sé qué sitio para poder dormir caliente, tendría por una pensión. Uh -huh. O sea, ahorraríamos más pasta ayudando a los pequeños delincuentes de esa manera, en vez de meterlos en prisión, que nos va a salir mucho más caro y luego encima vuelve a, a integrarlo en la sociedad es que, uh -huh. es que es perverso y no es viable pero bueno, alguien saca negocio no, no hay otra y yo creo que las ongs entre ellas ¿eh? yo me meto también uh -huh. <risa> Presos en lucha en estos dos últimos años han realizado rondas de, de ayunos itinerantes ayunos de 10 días presos en, en huelga de hambre uh -huh. y la lucha en las cárceles lo veo bien, eh, veo que es una salida para la gente que está en esa situación veo poca fuerza es verdad que eh, la gente que está en huelga de hambre son los más puteados son los que están ahí en primer grado mm. es gente que, que quiere pelear y instituciones no les va a permitir les va les va a aislar más y les va a putear más me parece importante el apoyo desde fuera a esa gente y no solo a la gente que está luchando en huelga sino hay que concienciar a todos los que no están luchando y no tienen relación con esos dentro de prisión para ir concienciando a la gente también sí. eh, tenéis ahí unos compañeros que lo están pasando fatal y, y es una manera de crear red fuera sí. eh, dentro de movimientos dentro de, de pueblos eh, hay que visibilizar romas eh, es difícil porque no vende una historia que no vende Pero yo sí creo que hay que visibilizarlo bastante más. Eh, tiene que, que expandirse. Es difícil. La institución no lo quiere permitir. Eh, no. Lo acta con historias y no quiere permitirlo. Eh, la conciencia del preso social desde hace años se ha ido dominando y controlando. También es verdad que el perfil ha cambiado. Es, es, es, es difícil de trabajar, pero yo creo que fuera hay que hacer esa labor. Eh, de, de a los presos sociales que están dentro comunicarles, oye, tenéis ahí unos compañeros hay que ¿no? mm. eh, podéis ayudarles también yo me acuerdo cuando entraron los insumisos dentro éramos los sociales los que dábamos toda la cobertura y todo el apoyo uh -huh. eh, no, fuera no salía pero mm. bueno, dentro era lo que había y yo creo que a estos desde dentro se les debería dar también, no solo desde fuera recogemos esas palabras sobre todo para todas las personas que tengan algún amigo familiar o personas que conozcan porque efectivamente con conocer a alguien en prisión pues ya debería de ponernos al, a las personas en situación pues un poco de, de seguimiento de visitas y eso es un poco en lo que en lo que te entiendo que, que deberíamos de ir porque los grupos de apoyo que los existen en, en el estado en el estado español pues también es eh, así como pues yo sí si, si te digo la verdad jose Po un poco arra en ese sentido es un poco es una experiencia que, que en el estado español no se produce no no están asentadas diríamos pues esos grupos de, de... He, hemos tenido muchas discusiones ¿eh? arras cuando surge que uh -huh. nosotros estamos dentro del movimiento anarquista. Uh -huh. eh, de hecho tuvimos muchas broncas de si ser efectivos, no ser efectivos vamos a romper las cárceles bueno, coge pico y pala, vamos para allá uh -huh. ay no, no, no, no, quiero teorizar y bueno, al final a mí lo que me importaba, a mí y a algunos más de los que estamos en ARRAT era, mira, el que está adentro, ¿cómo le puedo ayudar? punto, le meto mantas, le meto mantas O sea, mm. contra cárceles yo también estoy. Pero al final era, vamos a ver, es verdad que es una apuesta difícil, ¿eh? Porque tienes que saber jugar dentro de la institución, porque trabajas para ellos y dependes sí. de sus ayudas. Mm. Eh, Cómo ser crítico y no y, sí. y llevar ese equilibrio. Hay veces que te tienes que callar, pero luego buscarte la vida y darles caña por otro lado. Y, mm. de, y bueno, nos tiene muy marcados. O sea, es verdad que en Ipuzcoa Arrach también se nos utiliza por, por, otras, por parte de otras entidades. Sí. Cuando hay que hacer una denuncia, nos utilizan a nosotros y tal y cual, ¿no? Mm. Pero bueno... Eh, no es fácil Pero al final es por donde apostamos A mí al final lo que me importa es Al que está dentro, cómo le puede echar un cable Para que salga, para que no entre Hacemos mucho trabajo fuera, para que mm. no entre Que eso no se ve mm. Pero muchísima gente no entra en prisión Por todos los asuntos jurídicos que hacemos Relaciones con jueces, fiscales, eh, ir a los juzgados Hablar con las familias, evitar que entre Policía, de todo Y, y, y es lo que nos importa Eh... Hay que, hay que trabajar, hay que estar ahí yo siempre digo en, la gente se tiene que preocupar lo que tiene en su barrio si mm. mucha teoría si no estás ayudando a tu vecino que está mal lo íbamos mal bien, terminamos aquí josepo estamos en el quinto cadenazo de Radios Libres rompiendo muros si quiero que envíes unas palabras a todas las personas que nos escuchan en el Estado Español <risa> no sé no. de afinidad li sí, libertaria sí, sí, en su sí, gran, gran medida ¿eh? <risa> sí, no yo yo siempre he sido un punky que ha andado como una hippie, o sea, no sé si es libertario o no es libertario, a mí lo que me ha preocupado siempre es echar un cabral que está al lado no y yo creo que tanto sea preso sea eh, persona sin hogar sea, sea un tío que está currando y lo lleva de puta madre y tal y cual hay que concienciar a la gente hay que concienciar de que hay otras maneras de hacer las cosas y eso se pelea día a día con, con un montón de incoherencias, fallos, errores, cagadas, pero por lo menos estar ahí, estar ahí intentando mejorar lo que tienes en tu alrededor, desde tu barrio hasta hasta a la gente que peor lo está pasando. Sí. Y eso lo hago yo aquí en mi pueblo con los sin techo, dando caña a la junta como en tema prisión, como lo que se pueda. Yo creo que es lo que tiene que hacer la gente, si no por lo menos si no va a cambiar este mundo, nos moveremos tranquilos. <risa> Pues gracias por esas palabras, Josepo, hasta derribar los muros de las prisiones. Vai, vai. Que no se costurían más. Osas unas días que el infierno, Cili y Gatia con todos los presos. Abajo los muros de las prisiones. Especheak apurtu. Abajo los muros de las prisiones. Es especial, afortunado. dicho, bienvenidos Es especial, afortunado. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Bien